Bueno, acabamos de entregar eh, justamente hace escasos minutos lo que es la nota de, de varios vecinos que hoy están presentes y otros que no están presentes porque realmente no queríamos venir todos para, para no entorpecer y demás, lo que es el tránsito y el día laboral. Pero sí, trajimos una nota eh, por problemas de inseguridad que tenemos, más que nada, no solamente los usuarios de moto, sino que estamos yendo un poquito más allá porque nos encontramos con con nuevas modalidades de robo, sí, a punta de pistola, eh, donde, bueno, se ha empezado a grabar porque ya no tenemos solo el problema de, de un simple robo, sino que también hay todo un peligro de la integridad física. Tenemos gente de, de las empresas de trabajo de, de pedidos ya y de otras empresas más, sí, que están apoyando esta movida, que ya han tenido inclusive un reclamo, pidiendo seguridad, ellos también han sido víctimas de de robo, de maltrato y demás, entonces no hemos convocado, a ver, nosotros pertenecemos a una agrupación de motos, hay muchas agrupaciones de motos acá de diferentes denominaciones y hay vecinos, sí yo creo que esta vez abrimos el panorama y lo llevamos un poquito más a, a, al, al que usa el todo el día la moto, ya sea para el trabajo, para tomarse a veces un, un momento de expresión y demás, pudimos llevarlo a, a la posibilidad de... de de, del usuario común, ¿sí? al vecino que, que a veces le roban la moto de la casa que a veces tiene miedo de salir hoy en día a la calle porque a ver nosotros después que empezamos con esta movida tenemos eh, mucha gente que se ha llegado, sí diciéndonos yo ya no quiero sacar la moto, puse en venta la moto y creo que estamos hablando de una capital sí que tiene que ofrecernos un poquito más de seguridad que se está fomentando el turismo ¿sí? hace poquito se estuvo presentando en Neuquén, en Bariloche fomentando lo que es más así el Cóndor y creo que debemos garantizar que la gente que venga a través del turismo tenga seguridad nosotros, a ver, desde el ámbito motoviajero podemos decir todos los años en noviembre hacemos un encuentro y juntamos muchísima gente pero a ver, le tenemos que garantizar a esas personas que vienen, que están de paso la seguridad en nuestra comarca eh, ¿Cuáles son los puntos específicamente que solicitan? no Porque más allá de la nota del petitorio están pidiendo algunos puntos específicos como para poder justamente generar prevención Sí, nosotros empezamos a trabajar un poquito por ahí con el refuerzo policial, acá en Viedma. Sabemos que ahora... Eh, bien, viniendo la temporada, mucho de lo que es la policía queda afectada a ciertos lugares turísticos y Viedma queda como tierra de nadie ¿sí? con muy pocos efectivos y sabemos que a veces también los efectivos no tienen los medios de movilidad eh, adecuados para poder hacer esta prevención que nosotros estamos pidiendo y es por eso que llegamos primeramente al Ejecutivo y el momento no muy lejano también vamos a estar con la Ministra de Seguridad llevándole también este petitorio porque creo que es, a ver, es el, la voz que nosotros somos cantantes pero de un sociedad que hoy en día tiene miedo Leo pasa en algunos sectores solamente estos hechos de inseguridad, pasa en toda la ciudad, ¿cómo lo ven? No, hoy en día, chicos, la verdad que ya no tenemos un punto Antes eran ciertos puntos como que uno decía vulnerables Pero hoy en día lo podemos tener acá donde nosotros estamos Tenemos que estar mirando hacia atrás Y tenemos los medios, a ver, de movilidad nuestros Siguen estando porque a veces nos ha pasado que en plena costanera Te, te roban, eh, te sacan Inclusive, a ver, no solo vamos hacia las motos, eh, ojo También queremos hacer hincapié mucho Que también hoy en día se está activando todo lo que son las bicisendas Y las bicicletas están siendo ampliamente robadas hoy en día sí y poco se denuncia eso también invitamos a los vecinos a que denuncien para que cuando aparezca mínimamente podamos hacer un registro, podamos tener ¿sí? todo lo que se va sacando y lo que se va perdiendo, vamos a decir así porque es algo que se pierde y es esfuerzo de cada uno de los vecinos, entonces sí apoyamos a la bicicenda pero apoyemos también al control y al trabajo que tenemos que hacer en prevención para que aquellos ciclistas que salen puedan andar seguros